La, la Liga Nacional propiamente dicha con, con ese con ese número uno de los jugadores que está en el mercado de pases es el racio ¿cómo te va Licha? ¿qué decís? buen día ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿vos? bien, bien todo bien entrenando un poco por, ¿por dónde andás? ¿cómo? ¿por dónde andás? Eh, estoy en Salas ahora en mi ciudad ¿Y, y, y, ¿y cómo es tu rutina? este bueno ¿cómo es la rutina de un jugador que no tiene club? y que tiene ganas de de poder este jugar la liga nacional de vuelta como cómo se compone un día tuyo hoy eh, bueno básicamente estuve hasta hace un rato entrenando en la cancha con mi viejo que bueno entrenador así que la parte de fundamento la hago con él en la mañana ahora estoy en el gimnasio haciendo un poco de pesa y a la noche entreno con, con un equipo acá que eh, Cadu que es el equipo donde estuve jugando el, el torneo local ahora en el receso que el club donde está jugando mi hermano así que Eh, entrenando con el equipo a la noche. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo estás físicamente y basquetbolísticamente? Bien, bien, la verdad que eh, después de, el, de terminar la temporada tuve, me tomé 20 días de vacaciones para descansar un poco el, el cuerpo y sobre todo la cabeza, y después ya arranqué a entrenar a full, así que ya llevo más o menos dos meses de, de pretemporada. Eh, este receso me, me, por ahí me... me dediqué bastante a trabajar la parte perimetral mucho tiro afuera viste penetraciones cosas ...todo... Eh, básicamente fundamento todo fundamentación claro Así para, que para poder esto ...y la parte física también obviamente para estar bien como siempre para poder bueno físicamente siempre fuiste un jugador que se presentó en buenas condiciones y con mucha energía y, y la verdad que en ese en ese sentido creo que te te llevó a jugar la Liga Nacional hasta aquí pero digo eh, eh, en eso que contaste en la primera parte del entrenamiento Eh, eso de la mejora de, de, del tiro y la penetración, todo eso es para jugar más de frente al aro y para poder tener más chances de poder jugar en la posición del 3 Sí, en realidad básicamente es para ser un jugador más completo eh, después la posición en la que toque ya sea de 4 o 3, ahora volte, que el 4 y el 3 es más o menos básicamente lo mismo y sí, un... que es más que nada como para ser más completo tener más más fundamento más, más opciones, así que Eh, yo lo pienso así, después en la posición en la que me toque me, me adapto según lo que el entrenador o el equipo necesite Sí, en realidad quise decir eso, ¿no? Quise decir que eh, vos sos un 4, ponele, o un 3 y, y agregar cosas para poder jugar mejor Y, y jugar con mayor posibilidad este y, y poder ir al lugar que el entrenador te pida eh, ¿Santi? Y en este recesio tuviste llamadas en tu teléfono o en tu agente para sumarte a un equipo porque también recordemos que tuviste un paso por la Liga Uruguaya y imagino que no verías tampoco mal los ojos volver ahí sí la verdad que eh, tuve alguna alguna que otra llamada después no no se concretó por ahí decidieron eh, fichar a otros a otros jugadores así que bueno ahora ya con el mercado por ahí casi cerrado eh, hablando con con mi agente bueno yo hice un cambio de agente ahora estoy estoy trabajando con, con con prunes así que eh, charlando con él bueno él está haciendo obviamente todo lo posible por por meterme en algún equipo acá en la liga y si no ya tendré que empezar a a ver otras opciones claramente no no me puedo quedar sin sin jugar eh, por bueno todo lo que implica todo lo que conlleva esto Pero pero bueno, sí, ir a Uruguay puede ser una posibilidad también porque es una liga en donde ya me conocen, ya saben qué clase de jugador soy, así que podría ser una posibilidad también. Pero bueno, eh, veremos lo que pasará en estos días, lo que lo que el, el futuro de, me depara. ¿Y ¿Entre otras opciones bajarías al TenA o buscarse quedarte en la liga? No es la, no es mi idea, no es mi idea bajar al TenA, eh, preferiría esperar, eh, esperar algún corte o alguna lesión, lo que sea para para seguir en en la liga creo que, que más allá de que por ahí la última temporada no no fue lo mejor tanto personalmente como lo que fue a nivel conjunto creo que tengo lo que se necesita para jugar la liga así que estoy tranquilo con eso porque estoy trabajando bien me siento me siento físicamente bien y, y técnicamente bien así que creo que lo puedo hacer bien en la liga eh, estamos hablando con Lisandro racio tuvo jugó, jugó en Atenas de Córdoba este la temporada esta que acaba de terminar y, y ya increíblemente ya estamos hablando de las pretemporadas ya hay equipos que empezaron con con las pretemporadas no este qué qué, qué le pasa por la cabeza a un jugador bueno en este caso a vos capaz que no todas las cabezas son iguales, seguramente, cuando por ahí eh, eh, eh, no tiene un club cuando ya arrancan las pretemporadas. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís si esto te afecta o no te afecta, o si te pone más pila para enfrentar lo que viene, o, o crees que son cuestiones que tienen que ver eh, mercado propiamente dicho? ¿A qué lo atribuís? No, creo que, bueno, el año pasado pasó algo similar, más allá de que, bueno... Eh, el año pasado con el tema de, de, de ese tipo de parate que hubo de jugadores por toda esta lucha que teníamos nosotros los jugadores, eh, fue como un año, como un mercado medio raro, después se levantó ese paro y, y empezaron a fichar jugadores muy rápido y bueno, después eh, como que quedé también medio, viste, medio afuera, más allá de que tenía dos ofertas, que con el diario del lunes, esas dos ofertas yo las descarté porque me, me parecían por ahí, viste, Eh, no, me, no tan buenas pero bueno después estos equipos terminaron andando mejor todavía de, de que Atenas no que fue el equipo donde yo jugué pero pero bueno son decisiones que que uno toma a veces son buenas a veces son malas pero me parece que este año ya llegué más preparado por lo que me pasó el año pasado obviamente que no es un no es una situación linda a uno no no le gusta eh, que ya estén arrancando la pretemporada y por ahí no saber a dónde va a ir a jugar pero más allá de eso creo que eso me da también un poco más de más de fuerza eh, me mentaliza más me pone mejor de la cabeza para para trabajar y para estar preparado para cuando llegue la oportunidad creo que, que a veces la oportunidad se hace esperar un poco más pero me parece que es importante estar preparado para cuando para cuando llegue no eso ni eh, hablar el, el hecho. De nada me va a servir estar lamentándome en mi casa sin hacer nada así que hay que entrenar estar bien y, Estoy, estoy seguro que en algún momento la oportunidad va a llegar, ya sea acá en la liga o donde sea, pero bueno, quiero estar preparado para cuando, cuando esto llegue. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, ¿cómo analizás tu, tu, tu liga pasada, lo que te tocó jugar? Eh, creo que fui de, de menor a mayor, me costó un poco al principio, de hecho creo que a todo el equipo le costó, eh, no, no, no hicimos un buen arranque de temporada, después me parece que nos empezamos a poner un poco mejor con al, algunos cambios de, de, de jugadores por ahí con un, un par de jugadores un poco más jóvenes dándole un par un poco más de, de dinámica al equipo y me parece que en el final de la temporada eh, me empecé a sentir y a jugar como realmente sé que puedo que puedo jugar lo que puedo dar por ahí me quedó un poco corta la temporada por no haber, no haber ingresado a los plazos porque creo que llegaba llegaba bien tanto mentalmente, físicamente estaba, me estaba sintiendo bien al principio de la temporada por ahí estaba, viste, cuando las cosas no salen, el equipo juega mal, uno por ahí ¿viste? está como medio trabado en la cabeza o no se siente cómodo, pero cuando las cosas empiezan a salir mejor, uno empieza a jugar mejor, el equipo gana, ya te empezás a, a sentir bien, ya teníamos como una identidad por ahí al último después un poco más, más marcada, mejor, y bueno por ahí nos quedamos cortos en el tema de no, de no entrar a playoff y, y no poder, eh, viste. dar ese golpe por ahí lo que hubiese sido un equipo nuestro o el que teníamos nosotros con experiencia en pladós por ahí podíamos dar algunas sorpresas está muy bien está muy bien y cómo cómo analizas el el mercado en líneas generales el mercado de pases cómo cómo lo ves con el tema de los fichajes con el tema de las libertades de, de contratación con ocho fichas mayores sin restricciones sí creo que Este año, por ahí hablando acá, yo estoy entrenando con Damián Pineda y por ahí hablando mucho con él, me decía que, que él por ahí conoce un poco más el TNA, que habían subido varios varios jugadores del TNA a, a la liga, eh, por ahí jugadores que no habían tenido oportunidad antes o que habían jugado muy muy pocas ligas, eh, subieron. Y bueno, obviamente esto de, de tener la ficha abierta de los americanos eh, nos sigue perjudicando claramente a nosotros los nacionales, obviamente, porque a veces por ahí prefieren, viste... meter un extranjero sobre un nacional sobre todo por el tema de que después lo pueden cambiar o pueden dice contratar <coughs> americanos más baratos o, o cambiarlo o jugar con eso dice sí sí bueno, sí, sí. Si, si estamos bien por ahí contratamos un americano barato al principio y después lo cambiamos por uno mejor o al revés contratamos eh, uno bueno y por ahí después lo cambiamos por uno más barato cosas así y se juegan con eso también los equipos que es válido obviamente porque es una regla que que pusieran eh, la de así que bueno está bien que los equipos también eh, jueguen con eso si tienen la posibilidad más allá de que por ahí los jugadores la mayoría calculo que no estaremos de acuerdo con con eso eh, bueno nunca se pierden las esperanzas eh, licha estamos haciendo una recorridita aquellos jugadores que no que no tienen todavía equipo ayer hablamos con Diego García bueno hoy hablamos con vos este, iremos llamando en estos días este, como para que la gente también sepa porque a veces viste cómo cómo son estas cuestiones no por ahí de repente eh, una nota y nada ah, mira Lisandro no me habíamos dado cuenta pum, teléfono prune igual que sea y adentro con el trabajo bueno, nada queríamos eh, estar eh, y saber de qué era de tu de, de tu vida Licha te mandamos un saludo enorme ojalá que este, puedas encontrar trabajo rápidamente dale dale muchas gracias por el llamado y bueno ya ojalá que, que llegue la oportunidad nomás esperar tranquilo ahí un abrazo está. grande y a seguir entrenando a seguir entrenando dale dale, dale gracias te agradezco el llamado ahí está Lisandro racio este bueno también otro de los que no tiene no tiene equipo y jugar? si llegaste a...